No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. De 0 a 2 por Nacional Rock. 48 minutos después de las 12 de la noche. Seguimos acá en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y le damos la bienvenida a la joven estrella de este programa, Nicolás Furfaro. ¿Cómo andás? Tengo un par de cosas para decir. A ver. Primero... Quiero agradecer a mi señora novia que me trajo rapid y me dio una porción de tarta de puerros. Es una metáfora, ¿Todo en el yo, yo pude llegar acá, estoy acá gracias a ella. Muchas ¿Es, gracias. Es una metáfora de eso sidecar, no. ¿Qué qué? En el sidecar de su Exactamente, moto. Exactamente, una moto. Eh, yo voy tipo, haciendo como un perro al costado. ¿no? Así como de banterita, claro, vamos poniendo claro, claro. el cuello. Bien. Segundo, que estoy evaluando denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a este gobierno, que encabeza la señora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? ¿Tan grave eh, denuncia? Con esta, con esta cosa, que quieren cambiar la jurisdicción de los papeles, que yo qué sé, significa que yo en el futuro no voy a volver a viajar a Nueva York para trabajar, ¿eh? No tengo el derecho de viajar a Nueva York para no, trabajar bueno, y que me paguen los habiendo, viajes. No, bueno, pero sigue habiendo... ¿Me está habiendo, ¿La ir, señora me está cargando? Podés ir al G20, podés ir a a, a, podés ir a a la ONU... No, G20, ONU no tiene usted de política que se llevan todos los viajes. No, el G20 lo lleva Economía. ¿Sí? Sí. A ah, ver, no, no no nos manejamos bajo los mismos conceptos, pero bueno. Tenemos que aclarar, eh, que el más último allá... viaje al exterior del señor Furfaro fue justamente a cubrir... A eh... cubrir un, un, una cuestión de esta, de los fondos buitres, de las ¿Eh? cuales nos va a aclarar los tantos... en un Le, le traje cositas a todos. Sí, es cierto. Eh, bueno. Es cierto, vos cuando vas tú me traes discos. ¡Esto no puede ser! <risa> ¡Dictadura! <risa> ¡Dictadura! Bueno, cadena Nacional. Ya todos la vieron, ya todos dieron los comentarios en Twitter, ya todo Pero vamos a aclarar más o menos qué significa esto, qué, qué, es qué, qué fue lo que se anunció oh, exactamente. Un poquito de cronología. El viernes hubo un fallo de la Cámara de operaciones del Segundo Circuito en Nueva York. Esa es la forma correcta de decirle. Contra la Argentina se venían todo un derrotero, como ya lo comentamos varias veces, yo robé con varias notas sobre el tema en este mismo programa Vas de a radio pensando en un sumario nuevo. No, desde o sea, no. hasta abril del 2014 de tiempo. Eh, y hubo un fallo contrario confirmando lo que en primera instancia había dicho el juez Tomás Griesa que es que Argentina tiene que pagar el 100% de los papeles que tienen los fondos Wintr, esto es más o menos unos 1400 millones de dólares y, y no la oferta que había presentado. Esto por un lado. Entonces, pasan tres días, hay algunas apariciones públicas de Lorenzini, de Kisilov diciendo que no será para los buitres, que se va a mantener el pago a los que entraron a los canjes, pero finalmente la estrategia, lo fuerte apareció hoy cuando Cristina sale a aclararlo. Vamos a dividirlo en tres partes. Por un lado, se manda una ley al Congreso Nacional, que se va a tratar este mismo miércoles, eh, para modificar la Ley Cerrojo. que es la Ley Cerrojo? La Ley Cerrojo es la cual había cerrado, como dice, la opción de entrar a un canje primera era 2005, después se volvió a abrir 2010, esta es la tercera apertura, Exacto. y solamente lo puede autorizar el Congreso Nacional, con minoría siempre en las dos cámaras. Tiene, o sea, ya mayoría la tiene, simple. Mayoría no, simple, no. perdón. Mayoría simple en las dos cámaras, eh, y tiene algo, también incluso apoyo de algunos sectores de la oposición, con lo cual va a salir, ya podríamos decir que se reabre el canje, para el 7%, de los que no entraron ni en 2005 ni en 2010. Bien. En los fondos Whitaker que están están llevando adelante este litigio, como dijo hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el 0,45% del total. Del total. O sea, que de Hay ese 7 100% representarían un 10%, un nueve. De... ¿Cuándo centran? ¿Cuántos realmente tienen interés? Obviamente va a subir un poco el porcentaje de de este 93% que entraron anteriormente, pero también es un mensaje a la Corte Suprema de Estados Unidos. Es un mensaje de rechazo a, al fallo de la Cámara y mensaje de la Corte Suprema de la, la disposición que tiene el país para cumplir con las obligaciones que tiene. Pero sosteniendo y afirmando que para, para el país la, la, el trato igualitario es... Bajo las condiciones del 23% de la mayoría, no bajo las condiciones de la minoría. Esto también claro. es un mensaje a la Corte Suprema de Estados Unidos. Después vamos a ver más adelante bien cuáles son las cosas que quedan en la justicia. Entonces, por este lado, el canje con iguales condiciones, obviamente no haber condiciones mejores que las de 2005-2010, no hay una No, porque oferta. incluso por por, una, por la misma, esta misma ley, claro. si se mejoraran las condiciones, tendrían que pagarle la diferencia a todos, a todos lo cual es complicado. Eso por un lado, eso es el costado del anuncio de Cristina del canje. Por otro lado, está el tema de el cambio de jurisdicción de los bonos. Todos los bonistas que entraron a los can, a los canjes, a las dos etapas del canje, tienen bonos emitidos bajo ley de Nueva York. Sí. Los emitidos bajo ley de Nueva York son los que están en riesgo en caso de que exista un fallo firme. Ahora está eh, parado hasta que haya una decisión de la Corte Suprema. En caso de que haya un fallo firme... Pueden ser embargados los pagos para pagarles a los fondos buitres. Porque se hace a través de intermediarios financieros que están allá, bajo ley de allá. Y si bien el gobierno argentino va a seguir el, se todo el derrotero embargo, judicial allá. Claro, si se dicta un, un embargo queda un firme. firme. Se estaba hablando de la posibilidad de cambiar la ruta, de pagarlo a través de Basilea Suiza, ver mucho más complicado, hay que ver también cuánto es el éxito, cuánto es la adhesión de esta la lógica que acepten. El tema es, acepten. va a ser optativo digamos, claro. o sea, eso, no, eso es no te pueden obligar. No te, pueden obligar no te pueden obligar. que no lo aclaró sí. la presidenta no es, no entran en juego las cláusulas de acción colectiva las cláusulas de acción colectiva es que si más o menos el 85% te acepta la propuesta el resto tiene que, que entrar compulsivamente sí. Hoy en día esto es una opción eh, voluntaria, entra la cantidad que quieren entrar... Y entran, el que no se arriesga, se arriesga a que en algún guilombo se, se quede en pelota, claro. digamos. Viendo lo que, lo que pasa allá. Esto es bastante importante porque eh, si vos tomás esto, si vos modificás las condiciones de un contrato de ley estuviera significado un default técnico. Claro. Si hubieran disparado los seguros por default, pero para hacerlo todo. optativo, lo que, que vos, lo vos estás diciendo no estás es me estás cambiando el contrato. No, vos te estás diciendo, mira, si vos que se puedes podemos llegar a tener este problema, si vos querés evitarlo, entonces podemos agarrar, vos me das el papel que tenés, yo te doy este otro que es lo mismo, pero en otra parte. Claro. Claro, es es una forma totalmente voluntaria, no cambia nada, eh Va a entrar el que quiera entrar. Y esto es importante y esto es lo que subrayaban para ver también cuál va a ser la reacción. Porque esto es un movimiento fuerte. Hay que ver cuál es la reacción mañana, cómo responden calificadoras, cómo responden eh, los mercados, cómo responden incluso los mismos bonistas. Hablando con un abogado que representa bonistas que entraron al el... canje, lo que dicen es... Y sí, nosotros, la verdad, nos chupan huevo realmente donde se nos paguen. Lo que queremos, queremos es que correr. se nos paguen lo que se nos tiene se que pagar. Puede, y esto se puede hacer, digamos, porque Argentina tiene antecedentes, que desde la reestructuración hasta la deuda, de ahora, hasta ahora pagó, pagó bien y en forma. Con lo mucho, cual, claro. si en... te vienen y te dicen, te vamos a pagar lo mismo, pero acá deberías creerle. Asegurado, como dijo Cristina, 173 mil millones en total 80 y más de 80.000 millones para bonistas como los que podrían entrar. Ahora, sería a través de la caja de valores como intermediario, intermediario financiero, se depositaría y se lo pasaría a los bonistas. Como ejemplo para tratar de hacerlo más atractivo, el gobierno le pone que a través de la caja de valores, por ejemplo, se pagaron los 19.000 millones del bono en 2012 hasta el cierre en el, el año sí, sí. pasado. Entonces, hay que ver a esta cuestión está abierto el juego en estos dos costados pasa a la iniciativa hacia adelante como decía, los bonistas tienen la intención obviamente estaban diciendo hay que ver, mueve mucho el mar de fondo mueve muchas cosas eh, pero lo que le interesa a los bonistas es cobrar no tienen ideología no, no va por ningún lado lo que interesa es tener asegurados sus intereses y por otro lado, paralelo a este accionar del gobierno queda... El, lo que pasa en la justicia de Estados Unidos después de este fallo contrario en segunda instancia hay un, todo un nuevo abanico de posibilidades porque por un lado la Corte Suprema ya tiene una apelación del 24 de junio pasado esta apelación le llega por el, el fallo del 20, de octubre del año pasado que confirmaba la, el fallo de Tomás Griesa que condenaba al país a pagar estos 1300 millones en el, en el plazo de una sola cuota El gobierno apelaba toda una cuestión Pero como se vencía el paso El gobierno ya apeló eso Y la Corte Suprema de Estados Unidos Tiene el tiempo para decidir sí o no Pero ahora el gobierno nacional Va a avanzar con nuevas apelaciones Por un lado al plenario de la Cámara es Eso no va, no, es lo mismo rabia. que nada Porque sí. ya lo rechazaron en otra posición No va a pasar Y luego también apelar esta este, este paso Ante la Corte Suprema con los tiempos judiciales, con todo lo que puede pasar, se va a llegar al año que viene, o sea, no, no, no va a llegar a las elecciones, obviamente, y al año que viene, quizás abril del año que viene, con una definición de la Corte Suprema. La Corte Suprema recibe 70, 80 de los casos de 10.000 que le llegan por año, con lo cual es bastante difícil, con una ventaja de que es un Estado soberano y que tiene un apoyo... Si bien se quedó en lo político y no en lo efectivo, porque ni el FMI ni el gobierno estadounidense hicieron una presentación, si el, la Corte Suprema invita al Departamento del Tesoro, que es el que interviene, a dar su opinión, el Departamento del Tesoro probablemente se pronuncie a favor, a favor de que la, que la Corte Suprema, no, no sé si de la Argentina, que la Corte Suprema revise el caso y que trate de no hacerlo, pues aunque la Cámara Porque de Apelaciones... Recor recordemos, digamos, si, si esta sentencia llega a quedar en firme, el quilombo no va a ser solo para la Argentina, sino que va a ser un cimbronazo importante para todo el sistema financiero internacional. La Cámara de Apelaciones, eh, segundo circuito, negó esto, dijo que eran especulaciones, que era algo totalmente que no estaba basado en la realidad, que las cláusulas de acción colectiva descartaban esta opción para futuras reestructuraciones... Fue bastante agresivo, bastante político el fallo, pero el gobierno Estados Unidos ya había dicho en escritos propios que sí, que hubiera que perjudicaría a Nueva York como plaza financiera, confiable para para utilizarlo como centro financiero mundial, que perjudicaría a otros países, sobre todo en una época en la cual están en crisis eh, fuertes con deudas que se van muy por encima de del producto bruto. Sí, convengamos que Grecia, España, Portugal, incluso Italia podrían llegar a tener que enfrentar situaciones similares, ¿cuál es? Pero se se, se se se genera un antecedente bastante grave para lo que podría ser porque el, el futuro de la estructuración, porque si vos ahora a un porcentaje hacés que le paguen el 100% cuando la mayoría cobró, está cobrando con una quita bastante grande, un 70% más o menos para eh, para hacerlo más general eh, en el futuro nadie te va a aceptar si yo no. después, bueno, sí, me como un juicio de 10 años, pero si yo voy a terminar cobrando el 100% no entro... Más en intereses y hay que claro. eh, y no y lo que sostiene el gobierno nacional es que estas cláusulas de acción colectiva, que son las cuales si hay mayoría, hacen compulsivamente que entre el 100% Eh, Eso es algo que funciona hoy en día el derecho privado Pero ya, en el derecho y, internacional y, y no, hay no está legislado no hay antecedentes reales para poder asegurar Que van a funcionar, que no se van a caer Que van No hay antecedentes así firmes. Y es que el derecho así internacional muchas veces tiene como huecos o, o sí, digamos, bueno, zonas estos... no legisladas, zonas grises. Sí, bueno, y estos muchachos de los fondos buitres lo vienen haciendo hace años, por ¿no? Cuando la reestructuración de la deuda del Perú en su momento también cobraron su parte. Sí. Eh, a eso se dedican, digamos. A eso se dedican, exactamente. Y por ahí... algo les dicen. Buitres, además no, no está de más aclarar después de algunos comentarios... Leídos en algunos diarios Este fin de semana No es un término argentino Sino que es un término Adoptado en Estados Vulture Unidos fans. Vulture funds Que inglés que tenemos La puta ¿Liste? madre Viste Somos... ¿eh? eh, Y bueno Dos comentarios finales Para mí Le faltó igual Un toque norcoreano al, al A la cadena nacional Muy, decís, muy fría decís, Le faltó 120.000 personas Haciendo una no, coreografía No Un croma o... atrás Con un buitre envuelto En una bandera En llamas En llamas Todo, le faltó no, un toquecito no, no. Bastante, usado, bastante pecho frío Yo hubiera usado lo, lo, los buitres Que rondaban sí, que al, comienzo, música, pum, pum, no, al comienzo pum, pum, pum, Al comienzo de la historia del peronismo hizo... Hecha por Fabio Se la pasan dando vuelta unos buitres claro, A mi me así, parece le faltó, le faltó un poquito Un tanque, algo por vestido es, Eso que está sucediendo ahora es Lantos después... eh, haciendo Utilizando a, sí. a fondo su rol Y es de, radio, de por lo cual no se nota Pero está haciendo el, el movimiento de las alas de un buitre, Ridículo. y después por último, me están reclamando a través de Twitter eh, mi novia que le dije señora, fue una forma de introducirlo porque estaba haciendo gracioso te quiero, chao <risa> ¿Ya, ¿Ya cerraste así? Ese ¿Sí? es el, ¿Ese es el ¿Qué cierre po ¿Qué, qué polleruda? Viste, empieza el es bloque el amor, haciéndose el, no, el... el... mira yo vengo acá a clavarte dos cosas ¿Sí? Y termina con un te quiero chava así bajito, rapidito yo, porque... Bueno, mientras, mientras Furfaro se limpia la baba nosotros vamos a escuchar Música, ratones sí. paranoicos Enlace Y ya volvemos con la columna deportiva de Alejandro Borja